¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido al módulo 3. A partir de ahorita vamos a estar hablando sobre ventas, sobre esta interacción cara a cara y los factores que tú vas a tener que manejar para poder cerrar y para poder manejar objeciones y simplemente crear un proceso comercial que te lleve al sí, que te ahorre el tiempo, que te ahorre el estrés, que no te estés topando con pared y que pueda ser alguien mucho más persuasivo e influyente que genera autoridad y reciprocidad al hablar con tus clientes, que es la forma más fácil de vender. Entonces, con eso dicho, este pequeño video es para contarte lo que vas a ver en el siguiente módulo. Primero que nada, vamos a empezar a hablar de cosas básicas, cosas como tonalidad, que quiere decir en qué tono estoy diciendo. Acuérdate que decimos mucho más con la tonalidad que con las palabras que ponemos muchas veces. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Después vamos a hablar del lenguaje corporal, Otra parte básica, eh, ¿qué estamos diciendo con el cuerpo? ¿Cuáles son las palabras que no se están diciendo pero que se entienden con el contexto corporal de la negociación? Vamos a hablar también del balance de poder, sobre ser un estado alfa y un estado beta y cuál es la importancia de eso a la hora de negociar. Y después vamos a entrar al blueprint de la venta perfecta, vamos a hablar sobre cierres y vamos a hablar sobre manejo de objeciones. Acuérdense... estamos aquí para aprender a negociar agregando valor a los demás este módulo no es sobre manipulación no es sobre empujar y presionar a la gente, este módulo es 100% sobre ayudar a la gente a brincar ese espacio que existe entre donde están parados y tu producto que va a mejorar su vida que no se atreven a brincar por el miedo, nosotros estamos ayudándolos a ver nuevas posibilidades a mejorar su vida, a crear cosas increíbles para ellos y eso es lo que van a aprender a hacer en el módulo 3 así que bienvenidos, den clic abajo y nos vemos en la próxima lección